Queremos que se cumpla en nosotros. Estamos viviendo este año 2010, desde junio del pasado año 2009, el año sacerdotal. Este año convocado por el Papa Benedicto XVI como año de gracia y de oportunidad para renovar nuestra vocación y nuestro ministerio en la carta de convocatoria del año sacerdotal, el Santo Padre nos invitaba a ser coherentes, anhelando la identificación con Cristo, el cual se sometió amorosamente a la voluntad del Padre. Porque si bien, afirma el Papa, la eficacia sustancial del ministerio, no depende de la santidad del ministro, tampoco se puede dejar de lado la extraordinaria fecundidad que se deriva de la confluencia de la santidad objetiva del ministerio con la subjetiva del ministro. Es decir, Dios es muy grande y aunque un sacerdote no sea santo, cuando celebra la Eucaristía cuando perdona los pecados quedan perdonados pero no cabe duda de que cuando se da una confluencia entre la eficacia del ministerio sacramental con la santidad del ministro esto contribuye eficazmente para el bien de toda la iglesia así que estamos invitados por tanto a armonizar y hacer confluir en nuestras personas la eficacia del sacramento, estos misterios que hemos recibido gratuitamente, y nuestra propia vida personal. Identificación con Cristo, pobre, casto, obediente. Jesús coherente. Su corazón no está dividido. Tampoco nosotros debemos tener un corazón dividido, ni tener rupturas entre el ministerio que ejercemos en nombre de Cristo y nuestra propia vida personal. Hemos de procurar ser de una pieza, íntegros, al estilo de Jesús, en espíritu y en verdad. fuimos llamados a ser ministros de la Eucaristía y de la Reconciliación para la salvación del mundo, para realizar y llevar a cabo esta obra de instaurar la fraternidad universal. Por eso el sacerdote, a ejemplo de San Juan María Vianney, patrono no solamente de los párrocos, sino de todos los sacerdotes, Hemos de procurar tener el mismo amor del corazón de Cristo en nuestros corazones, su humildad, su mansedumbre, su pasión por los pobres y pecadores para reconciliarlos con Dios. Escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, te recomiendo, hijo, que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de flaqueza, sino un espíritu de fortaleza, de amor, de sobriedad. El Señor nos eligió con su santo llamado no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Es gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Después también en, la, en las cartas a los corintios, el apóstol afirmará, los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo, como administradores de los misterios de Dios. Administradores fieles. Seguramente que a lo largo de este año sacerdotal hemos meditado y contemplado, nosotros los sacerdotes y también todo el pueblo de Dios, ese lema que quiso el Papa que fuera, ¿eh? durante todo el año sacerdotal, fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Se nos pide, por tanto, fidelidad. No podemos ni debemos fingir el ejercicio de nuestro ministerio. En la segunda carta, el apóstol nuevamente cuando hace defensa del ejercicio de su ministerio, dirá con humildad, pero también con firmeza, procuraremos no dar a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Nos comportamos, continúa diciendo el apóstol, como corresponde a ministros de Dios, con gran constancia, obrando con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad y con una docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, con la palabra de verdad y con el poder de Dios. Estas son las recomendaciones que nos hace el apóstol, a quienes fuimos elegidos y llamados. Procuraremos estar a la altura de esta elección y de este llamado. Y todos ustedes, queridos hermanos de la comunidad cristiana, consagrados, consagradas, fieles laicos, continúen, digo continúen porque sé que lo hacen, orando por sus sacerdotes, por nosotros, que somos hombres débiles, frágiles y pecadores, como somos todos, pero llamados y elegidos para este ministerio, este ejercicio tan alto, tan sublime. Volvemos a repetir, sin mérito alguno de nuestra parte, para el servicio, ...del pueblo de Dios... ...que se nos encomienda... ...vivimos tiempos contrapuestos... ...en la sociedad que nos toca vivir... ...por una parte en estos últimos meses... ...nos han impactado profundamente estos terremotos... ...en Haití, ese... ...pueblo pobre... ...del Caribe... ...y más cercano todavía a nosotros el terremoto en Chile, situaciones que no pueden dejarnos indiferentes de ninguna manera, porque todos juntos formamos la familia de los hijos de Dios. Ningún hombre y con razón ningún cristiano es indiferente a lo que ocurra especialmente al sufrimiento y al dolor de cualquier hermano de cualquier pueblo. Por otra parte, la misma Iglesia Católica en estos últimos meses ha visto también sacudida y continúa por este escándalo de los abusos por parte de ministros o de religiosos hacia niños o adolescentes. Seguramente con mucho sufrimiento y dolor el Santo Padre tiene que bregar, pero como sucesor de Pedro en esta barquilla zarandeada en un mar agitado que es la iglesia, tiene que conducirla hacia la verdad, hacia el bien. Verdaderamente la carta dirigida al pueblo de Irlanda, a todo el pueblo, a las víctimas, a los padres de estas víctimas, a los obispos, a los sacerdotes, a todo el pueblo de Dios. Es verdaderamente la carta de un padre, solicito por el bien de todas las iglesias que presiden la caridad, como es el obispo de Roma, y donde eleva una súplica, una oración al Señor por todo ese pueblo que por otra parte a lo largo de la historia ha sido ejemplar con tantos misioneros y misioneras esparcidos por todo, todos los continentes del mundo. Y el Papa con un corazón de padre y pastor invita al reconocimiento del pecado e invita a la conversión, a la penitencia. Sugiere también que durante todo un año de esta Pascua hasta la próxima, toda la Iglesia de Irlanda se ponga en camino de conversión, de oración. Invita también a que se intensifique la adoración eucarística y Él mismo se ofrece para visitar a ese pueblo pero hechos que no solamente han sucedido en ese país, después por Alemania y por otros lugares. Y quién sabe si también en Argentina o en nuestros pueblos pueden acontecer estos hechos o semejantes. Esto pone de manifiesto ante todo y sobre todo que nosotros que formamos la Iglesia, que es santa y pecadora y que siempre tiene necesidad de de conversión no debemos tampoco rasgarnos las vestiduras o escandalizarnos como algunos hacen excesivamente no por esto no reconocer lo que está mal que por supuesto hay que desterrarlo de nosotros pero con una invitación a la conversión a la humildad a buscar siempre la una renovación auténtica a ejemplo de Jesús. Él inició su predicación evangélica, que no debemos olvidar nunca, con estas palabras, el reino de Dios ha cumplido, conviértanse y crean en la buena noticia. Esas palabras y esa exhortación imperativa sigue siendo actual y lo seguirá siendo en esta iglesia que formamos Es una iglesia santa por ser esposa de Cristo, porque le otorga estos dones de santidad, pero a la vez siempre necesitada de reforma, como nos acontece también a todos y a cada uno de nosotros en este camino hacia Dios, personalmente y como comunidad. Así de esta manera a lo largo de estas últimas semanas cuaresmales se han venido realizando las celebraciones penitenciales en nuestras comunidades cristianas acá en la ciudad y, y también en el interior. Y realmente el Espíritu Santo en medio de una cultura relativista y donde parece que en muchas regiones se va perdiendo el sentido del pecado aún son muchos los hermanos y hermanas que acuden como anoche aquí en la catedral hasta la una de la noche buscando la reconciliación la gracia de Dios el perdón de los pecados porque somos pecadores esto nos humilla y nos hace más sencillos no tener actitudes triunfalistas, sino con humildad, caminar reconociendo lo que somos y sobre todo implorando la gracia y el perdón de Dios. Todos los que conformamos esta comunidad, donde están representadas comunidades cristianas de todas las parroquias, también del interior, lo cual nos alegra tanto, pues somos esto, el rebaño, el pequeño rebaño de, del Señor pobres y pecadores siempre necesitados de la gracia de Dios ahora bien, con esperanza no apoyándonos en nuestras propias fuerzas sino en el Señor el Papa Benedicto XVI el domingo de Ramos dirigía una homilía que después los medios de comunicación social se han hecho eco porque si bien no eran palabras dirigidas a sí mismo, él, sino que expresaba cómo Jesús no se dejó intimidar por los charlatanes. Hay quien se las ha puesto al propio Benedicto XVI, se las ha aplicado. Y es cierto, tenemos que reconocer que hay mucha gente que ama a la Iglesia como nosotros y tenemos que amarla como madre y como esposa de Cristo y hay otros que despotrican contra la iglesia que no la quieren ustedes mismos a veces tienen que sufrir las burlas en sus puestos de trabajo y en sus lugares cuando alguno reconoce que participa en la vida de la comunidad cristiana Pero bueno, no debe asustarnos esto, porque la Iglesia siempre ha sido como Jesús, signo de contradicción, siempre, y lo seguirá siendo. Por tanto, hemos de recoger con humildad las cosas que no están bien y renovarnos. En definitiva, el documento de Aparecida no tiene otra finalidad e insiste permanentemente, recomenzar de Cristo, es necesaria la conversión personal y pastoral, y eso es lo que queremos nosotros, estar humildemente en la presencia del Señor y caminar por las huellas de Cristo nuestro Señor, sin excluir el sufrimiento y la persecución que forma parte también inherente, constitutiva, ¿eh? ...de la Iglesia... ...a lo largo de los siglos... ...por eso queridos hermanos... ...yo quisiera... ...en este 2010... ...que por otra parte también... ...estamos ya en los comienzos y celebraciones... ...jubilares... ...del Bicentenario de nuestra Patria... ...y que hay ocasiones... ...y más que motivos suficientes... ...para alabar, bendecir y dar gracias... ...al Señor... ...ir conformando esta comunidad iglesia diocesana en pobreza y en humildad en sencillez siguiendo las huellas de cristo jesús hoy comenzando por los presbíteros ¿eh? porque al renovar sus promesas quieren ser fieles quieren volver a al primer amor de la entrega del día de su ordenación sacerdotal. No tengan la menor duda, pero todos tenemos que rezar para que todos seamos fieles a la vocación que hemos recibido dentro del pueblo de Dios, los ministros ordenados para ser estos servidores y administradores de los misterios de Dios, los consagrados y consagradas para que pongan de manifiesto la primacía de Dios por encima de las cosas del mundo, que para eso se han consagrado a Cristo Jesús, pobres, castos y obedientes, y para que pongan de manifiesto también la realidad eterna, la vida futura, sin desentenderse, por supuesto, de este mundo, pero que su vida sea un testimonio que refleje esa primacía de la gracia y de Dios. Los demás miembros del pueblo de Dios, especialmente los matrimonios y familias, están llamados también a la santidad para vivir en fidelidad, que tienen que luchar también para mantenerse firmes y fieles en sus deberes, como laicos para santificar las realidades del mundo y aquellos que están casados para ser fieles matrimonialmente, Y transmitir los valores de la fe a sus hijos, a sus nietos. Es decir, que todos tenemos una tarea, pero vale la pena y tenemos que agradecer a Dios formar parte de esta iglesia que nos da identidad, que nos da firmeza, que nos da todo. Porque ella está íntimamente ligada a Jesús el Señor uno no puede decir Jesús si no quiere la iglesia quien quiera Jesús debe querer también la obra mayor de Jesús por la cual Él se entregó la embelleció la santificó y la purificó esta es la iglesia de la que nosotros formamos parte Bien hermanos, en esta presencia del Señor, en esta misa crismal, vamos a dar inicio a esta renovación de promesas sacerdotales con este deseo de recomenzar de Cristo. Y después, durante esta semana del el Misterio Pascual, toda la comunidad se entera también, recomenzando, de este Cristo que podamos decir todos con Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí